Ha! He! Ha! Ha! Hi, ha! Una caída titánica es el título del libro escrito por Andeka Larrea eh, y editado por Chalaparta. Una novela que habla sobre Bilbo, sobre el contraste entre la imagen moderna de esta ciudad y también sus fracturas internas. Al otro lado del teléfono tenemos eh, a su autor, Andeca Larrea, quien ya saludamos. Muy buenas, ¿qué tal Andeca? Muy buenas, Eguardo, muy bien, Gracias. Bueno, eh, Andeca, que por eh, hacer un poco breve repaso eh, sobre ti, eh, eres eh, licenciado en filosofía en antropología, eh, ejerces como docente en el Instituto de Bilbo, y pero bueno, has hecho otras muchas cosas, ¿no? Entre ellas, pues por ejemplo trabajar como asesor político en el Parlamento Vasco, ser también portavoz eh, de Podemos y de Sumar eh, en Euskadi, y si no me equivoco, también has tenido relación con las radios libres, ¿no? Sí, sí, hace ya algún tiempo pues tuve tuve la fortuna de estar, digo fortuna porque fue una gran experiencia, en, en, en Taxtaxis Ratia, la distinta Taxtaxis Ratia, cuyo proyecto. Bueno, pues ha continuado también la, la 97 fm en bilbo donde bueno pues en Tastas hacíamos un programa también de, de cultura urbana y un poco de expresiones culturales y de análisis de los fenómenos de la, de la ciudad y hay un poco donde nacieron también bueno pues la, esas inquietudes no que me han llevado a lo largo de los años pues a distintos a distintos proyectos y este último pues es eh, la novela no una obra de de, fric, de ficción mm -hmm. en la que bueno pues sigo ahí sigo en bilbo y sigo un poco bueno, dándole vueltas ¿no? a, a Uh -huh. al tema de la ciudad. Sí, porque bueno, has escrito otras cosas, ensayos, etcétera, pero esta es tu primera novela. Eh, cuéntanos por qué por qué una novela que te ha llevado a tomar esa, esa decisión. Bueno, distintas eh, avatares y circunstancias, ¿no? Una de ellas fue también en el, pues, el lo personal un cambio de un cambio de ciclo, puesto que bueno, pues dejé la, la política de, de primera línea y, y a partir de ahí, bueno, pues en, me vi con, eh, con fuerzas, con ganas y sobre todo con con tiempo para dedicarle a, a, a la ficción, tenía ganas, porque bueno, mi registro siempre ha sido un poco el, el ensayo, eh, la literatura sociopolítica, también escrito en prensa habitualmente, ¿no? columnas de, de opinión, y entonces tenía ganas de, de alguna manera de seguir en el universo de la, de la ciudad pero me apetecía más la la ficción no puesto que la ficción te permite bueno una serie de, de licencias y y de juegos que no te permite la literatura sociológica no entonces a partir un poco de esas de esas ganas y que se dieron las circunstancias como para poder dedicarme a la a la escritura durante bueno pues durante un tiempo un año y medio dos años y que tenía algunos eh, materiales por ahí guardados desde desde hacía también algunas Algunos lustros, digamos, para no parecer demasiado mayor, pues todo, pues todo eso, más algunas otras eh, avatares afortunados hicieron que me pusiera, empezara, y luego, bueno, también ha sido claro, clave, tengo que decirlo, el apoyo desde el primer momento de, de la editorial, ¿no? hecha la parta con la que, bueno, pues he estado trabajando la, la novela, con la cual he tenido también un intercambio importante ¿no? de, de notas, de apuntes y de y de correcciones, que al final es algo que, bueno, también valoro positivamente, puesto que quizás si no hubiese tenido esa esa ayuda ¿no? de echar la aparta pues eh, los ánimos para para terminar la novela para tratar de publicarla hubiesen sido otros sí cuéntanos un poco cómo ha sido el proceso supongo que eso siendo tu primera novela pues eh, desde la editorial eh, habrán hecho también un trabajo ¿no? De, de dirigir, de corregir, sí. etcétera, de orientar en algunas ocasiones y cuéntanos con el proceso, cómo qué tal ha sido, qué dificultades has tenido. Sí, claro, en un primer momento, bueno, lo que lo que les envié a la primera relación con Chalaparta fue bueno, podemos decir que una, una primera parte de la novela, ¿no?, que, que salió, que brotó de alguna manera muy, muy orgánica, ¿no?, puesto que hay, bueno, pues había un, un impetu por la, por la escritura y más o menos la historia la tenía, la tenía clara el arranque. Y luego, a partir de ahí, bueno, pues hablé con Salaparta, con que, bueno, eh, ha hecho una, de alguna manera una apuesta. Yo también les, les quiero agradecer el hecho de que te hayan animado a... ...a publicar esta, esta novela en castellano dentro de, de su catálogo... ...y a partir del momento en que comenzamos este, este trabajo... ...bueno, pues ha sido, ha sido muchos meses, ¿no?... ...de hecho el primer intercambio cuando ya fui incorporando nuevos capítulos a la novela, las, las devoluciones que, que me hacía su, su editora y luego ya finalmente cuando bueno pues cuando decidimos o cuando decidieron que íbamos adelante con la con la publicación y de hecho bueno para presentarla o para que estuviera mejor dicho en la en la soca de Durango le metimos ahí un poco de, de trabajo intenso y todas las aportaciones sobre todo la visión externa y la visión un poco también del contexto de la Oscar Herría que, que plantea la novela, ¿no? final de milenio, un poco los momentos entre finales de los 80 y los, y los 2000, pues las aportaciones de la, de la editora y, y de Chalaparta han sido, han sido importantes porque bueno, te dan puntos de vista que tú dentro de, la, de, de, ese, mu de ese mundo, de esa corpovisión uh -huh. que estás creando, de esos personajes y sus tramas, Eh, es necesario que alguien desde fuera te apunte y luego también, evidentemente, apuntes y anotaciones estilísticas, apuntes y anotaciones sobre la estructura de la novela, donde cómo construir mejor para que la intriga que tiene la la novela uh -huh. hasta el final no se perdiera. ¿no? El uno timing, no, de... el timing de la obra. Eso es, eso es. <risa> y eso en ese sentido, pues hombre, ellos eh, son son expertas y tienen más experiencia que uno y hay, bueno, uh -huh. pues así, un acierto esas aportaciones. Sí, porque lo que nos a raíz de lo que nos comentas, el texto narra, bueno, el derrumbe de ficticio del, del atrio del buen jefe de, de, de Bilbao en el año 2000, un accidente que provoca víctimas y que destapa una crisis política y moral en la ciudad. Eh, la año 2000, si no me equivoco, estaba en la inauguración de Guggenheim, que creo que sea que terminó antes, pero bueno, es un año que simboliza una crisis, una brecha, ¿no? En esa nueva, en la imagen de Bilbao, ¿no? Se dice adiós a, a ese Bilbo de los 80, de los sí. gasteches, de la vida vecinal, movimientos populares, culturales, y aparece un nuevo Bilbo moderno, ¿no? Okay. Y, y bueno, eso es algo que quizás has intentado también eh, plasmar, ¿no? En la narración eh, de ficción que, que presentas, pues tratas de reflejar ese, ese ambiente, ¿no? De cambio de milenio. Eso es, sí, da esos, esos, esos dos momentos, esas dos, dos ciudades que en el año 2000 el Uruguay llevaba, llevaba dos años más o menos en marcha, pero bueno, siempre se toma como, como símbolo de su, de su puesta en marcha, ¿no? Y sobre todo porque de alguna manera se venía arrastrando bueno, utilizo la palabra crisis en, en un sentido tanto positivo como, como negativo, ¿no? pero una crisis industrial, una crisis, un proceso obligado de desindustrialización, tanto en Bilbo como, como en Esquerra Lea, más en la Izquierda, también en, en Menorme y en Guipúzcoa, pero, pero también, y algo menos en, en Araba, todo eso que, que también alumbró, el, por lo menos la, la ciudad que yo más he conocido, que es, que es, que es Bilbo, eh, todo el espacio del movimiento popular, de la cultura, lo que podemos recordar como la cultura popular, de los conciertos, de los basteches de las tabernas, que no eran solo tabernas, sino que eran lugares políticos de, de encuentro, y a partir de que las instituciones y muchas empresas también hacen esa apuesta clara por, por la cultura a lo grande, ¿no? por traer un museo que fue la primera franquicia a nivel internacional, ¿no? que era además supuso una apuesta económica eh, tremenda, y supuso también una, una merma de la del dinero que se invertía en, en cultura de base en aquellos años de la, de la construcción del museo. La novela plantea, a partir de personajes de ficción y a partir de un acontecimiento que es ficticio, pero que podría haber ocurrido, eso es la invitación para, para el lector, ¿no? Uh -huh. que se derrumba el teoría del Guggenheim, bueno, en cinco personas, decenas resultan heridas, y entonces, a partir de ahí, ...cómo eh, se monta un gabinete de crisis en la Ayuntamiento de Bilbao... No, ...entonces era el alcalde Azcuna... ...algunos personajes fueron eh, personas reales... ...pero están eh, ficcionadas... ...y cómo bueno, tratan de resolver esa, esa crisis... ...y al mismo tiempo... Pues, ...aparecen muchos personajes de la cultura popular... ...que irán teniendo relaciones con, con esa trama de poder... ...con esa trama de, también de prensa... ...que va descubriendo pues, los favores, la corrupción... ...los inencios, no a través de una, de una periodista que bueno pues que recibe ciertas ciertas informaciones y sí que quería contraponer esas esas dos ciudades no Luego mm. también está bien recordar que el año 2000 ese cambio empezaba o sea no dejaba de ser una apuesta también del capital de las instituciones eh, vascas y, y del poder porque aquello funcionara no el año 2000 bueno estaba construido y efectivamente ahí estaba ahí estaba el museo pero también había dudas no sobre su futuro sobre si pues si iba a funcionar económicamente si a recibir visitantes, pensemos que bueno, pues cómo están nuestras nuestras ciudades hoy, cómo está Bilbao a nivel turístico y cómo está en el año 2000 y probablemente nos dimos cuenta que en el año 2000 pues prácticamente no no venían turistas a visitar la ciudad, ¿no? Era el inicio uh -huh. de aquella apuesta, ¿no? Y al mismo tiempo coincidió efectivamente bueno, pues con un cambio de momento social y bueno, y se iba asistiendo un poco a esa erosión de la cultura popular o a esa desaparición de algunos lugares que también hemos ido viendo en, en los últimos años no no es un proceso de un día para otro no o sea, la ficción se juega a que a que quizá por contraponerlo no pues a, puede haber un momento crítico pero es verdad que, que eso ha ido ocurriendo ...a lo largo de los años. Uh -huh. Has mencionado una trama de corrupción política, eh, bueno, el, el detonante es el accidente de Guggenheim... ...pero esto sirve para reflejar ¿no? esa, esa trama de corrupción política. Ahora que tenemos muy reciente pues este intento de materializar el proyecto de, de en urdaibay un proyecto sí. muy opaco, eh, que suponemos eh, pues hay muchos intereses económicos detrás. No es difícil imaginar tampoco que algo, pareciera, algo parecido pudiera haber sucedido ¿no? con, el, con el primogénito, ¿no? con el primogénito de Yulbo, y quería preguntarte, no sé si hay algo de realidad eh, en las tramas de corrupción que aparecen en la novela eh, de ficción, ¿hay algo que, que sí que es real, eh, de luchas de poder o, o es pura ficción? Bueno, hay algo de, de verosimilitud en lo que plantea la, la, la novela y la ficción de esa trama que se va, que se va descubriendo, puesto que se habla de un informe que le llega... Un informe de un tribunal que le llega a la periodista, bueno, pues por una vía un poco un poco discreta, ¿no? Y ella tirando de ese de ese informe consigue unir las las piezas de ese de ese puzzle, ¿no? Y publicar que que efectivamente, pues había habido, bueno, pues una serie de de actuaciones en, en el proceso de edificación del del museo y que finalmente, bueno, pues se, se prueba una una corrupción. Este informe al que se hace referencia, hay muchos elementos en la en la novela y el lector lo puede comprobar si le apetece jugar a eso o, o, además de leerla no que son eh, que son ciertos que ocurrieron no puesto que el informe perdón el tribunal vasco de cuentas públicas justo al año creo recordar de la inauguración del buñsen sacó un informe muy crítico con la opacidad de la gestión económica durante todo el proceso de, de corrupción sin denunciar clar, propiamente una una corrupción pero sí opacidad en cuanto a la bueno a la asignación de algunos contratos algunos números que no que no acababan de cuadrar, ¿no? Y aquí el informe, bueno, tuvo un recorrido más bien discretito en la en la política vasca, pero sí que sí que veo paralelismos con lo comentabas del Telgugenzen, que por otra parte hay que señalar que ha sido eh, un gran triunfo de la de la movilización popular el paralel Guguenzen Urdaibai, era la, la misma opacidad que que gobernó todo el proceso de puesta en marcha desde el principio, de la primera idea que se negocia en Nueva York, esas reuniones siempre secretas, siempre discretas, ¿no?, con el poder político, económico, con las grandes multinacionales, que en Iscadi, bueno, fuimos supiendo poco a poco, pero cuyas cuentas, como digo, en todo ese, en todo ese proceso y en aquellos años, ya está la la hemeroteca para comprobar, no fueron en ningún momento eh, claras ni, ni transparentes en un proyecto que además costó, bueno, efectivamente, eh, muchos eh, muchos millones de euros, en aquel momento eran eh, millones de, de pesetas, y, y que traslada esa, esa, esa impresión, ¿no? Es decir, cómo se gestionan con, con opacidad y a veces desde el, desde el secreto este tipo de, de operaciones. Uh -huh. Eh, el protagonista de la novela es un editor bilbaíno, eh, un personaje en el que, bueno, se supone que se refleja un poco lo que sucede en su ciudad, ¿no? Contanos un poco, sí. qué, ¿qué tipo de personaje es? Bueno, pues es un es un, es un editor eh, independiente, digamos, hoy en día, ¿no? Que no acaba de encontrar tampoco su, su lugar, no acaba de encontrar un, un proyecto que que le satisfaga se siente un poco eh, frustrado pues precisamente pues porque él ha vivido no esa precariedad de, de los que de los que querían empezar en, en la cultura en la, en la edición no viene de distintas eh, de militancias y ve un poco bueno eh, que esa que esa frustración tiene que ver con en este caso con un objeto arquitectónico no que es con el museo con el museo en sí no entonces a lo largo de la novela le acompañamos ¿no? porque es, de, es la, la otra trama que, que acompaña la trama principal de ...bueno, de, de política y de, y de crisis política... ...y de corrupción que comentábamos antes... ...vamos acompañando a Alberto Asalde... ...y vemos por otra parte, bueno, pues que él también... ...de ahí un poco el título, ¿no?... ...que, que, es, que es ambiguo que juega con lo de la caída titánica, ¿no?... ...que él también va cayendo de alguna manera... ...en una, en una crisis personal... ...pero en la que, bueno, pues su, su precariedad vital... ...tiene mucho que ver con las, con las circunstancias... ...bueno, pues de algunas personas que incluso... ...en, en aquel momento histórico en, en Euskal Herria en general... ...y en Bilbao en particular... Estaban, estaban ahí, ¿no? la dificultad de conseguir vivir de la cultura, de salir adelante como, como artista, como escritor, como músico, como, como editor ¿no? y sentirse forzado a, pues, a emigrar, como, como es el caso de este, de este personaje, o a volver de mala manera, no acabar nunca de, de encontrar eh, tu lugar en el, en el mundo o pensar que, bueno, que, que, que lo que estás viviendo, pues supone una traición a, a tus principios no él se encuentra en toda esta tesitura pero luego de alguna manera sin hacer demasiado adelanto de la de la novela conseguirá una cierta redención eh, eh, al menos moral ...si no propiamente sino propiamente profesional al menos moral sí. porque él también cuando se derrumba algún ángel se siente un poco culpable no porque porque eh, le gusta que haya sucedido pero luego bueno pues tiene la culpa de bueno ha muerto gente Y es duro, pero por otra parte dice, bueno, este, este cacharro se ha caído y pues me siento mal, pero me siento bien porque esto haya sucedido, ¿no? Uh -huh. Porque este proyecto de, de ciudad se queda ahora un poco en stand-by, se queda, se queda detenido y a él eso, bueno, uh -huh. pues le genera ese sentimiento contradictorio. Pues eh, sí, esos sentimientos contradictorios, esas características del protagonista y el, el propio título de la novela, Una caída titánica, eh, hacen entrever ahí cierto sentido del humor. ¿no? ¿Tiene, ¿Tiene sentido el humor esta obra? ¿Lo has buscado? ¿Dónde has buscado sentido del humor? Sí, lo he buscado. Quizá, quizá escuchándome hablar parezca que no lo tiene, pero, pero el otro día también lo comentamos en la presentación, en el Bilbo. Sí, hay muchos personajes, el propio protagonista Alberto Saldegui, pues hay momentos que, que resulta un personaje un poco humorístico, ¿no? hay, hay ironía pero hay personajes que, bueno, pues que están un poco eh, vinculados a la, a la cultura popular y hay escenas que, bueno, tendrán que decir los, los lectores, ¿no?, que han sido escritas en esa clave de humor, ¿no?, porque se, se toca un poco esa gestión opaca del poder y los poderosos y sus, y sus circunstancias con, bueno, pues con la, con la cultura popular y con quienes están un poco por, por debajo tratando de sobrevivir en algunos momentos de, de intrigar, pero intrigar, pues, un poco acierto de manera un poco un poco torpe y esto sí que genera en determinados momentos de la de la novela pues escenas que, que yo pienso que son que son humorísticas y creo que pueden sacar alguna sonrisa a quien la lea y que además bueno aligeran un poco también ese ese peso que que comentaba antes que tiene que tienen las las dos tramas Así que he intentado mezclar esos esos elementos y con, bueno con un poco de, de mirada irónica con cariño a los a los personajes pero uh -huh tratando de retratarles como bueno en la, en la complejidad que que al final ellos tienen como personajes y que tenemos todas las personas ¿no? que podemos mm -hmm. bueno en distintas circunstancias comportarnos de manera muy muy seria o de manera humorística o de hacer cosas que pues que dan risa a los demás Has mencionado la presentación en Vira eh, recientemente. No sé si ha sido la primera o, o si nos puedes adelantar sí. otras eh, presentaciones y comentarnos un poco, pues, eh, pues cómo fue y, y cómo llevas esto de las presentaciones. Si también eh, forma parte del rollo y te gusta o, o lo haces. Sí, sí. <ríe> sí, me gusta, me gusta, porque mm -hmm. bueno, es el momento de encontrarse con gente. Que algunos de los cuales pues han empezado a leer la novela o la, o la han leído no entonces te, te cuentan lo que lo que se están encontrando y lo que lo que ven y lo que piensan de la novela eso siempre siempre está muy bien la otra parte para quienes no se la han leído pues bueno pues es charlar un poco y tratar de hacer la, la novela interesante para quien la quiera la quiera leer tuvimos la efectivamente la, la semana pasada en, en Vira aquí en Vilu, que fue la, la presentación tal cual de la de la novela puesto que lo que fue en la soca fue una, una visita al estar y una y una firma de ejemplares la presentamos estuvo, estuvo bien se acercó se acercó bastante gente y sí yo me siento me gusta hacer eh, charlas y presentaciones quizá con formatos un poco más eh, amables estuvimos sean eh, Slava la editora y, y yo bueno pues en un formato de conversación charlando de la de la novela no aparte también de la de la lectura que que ya ha he hecho y los y los planteamientos que, que hacía y sí seguiremos en principio por bueno por por ciudades y municipios de Euskal los que los que vayan saliendo eh, las próximas semanas y meses yo espero poder pasar al menos por todas las eh, por casi todas las, las capitales y luego bueno pues trataremos también de pasar la muga porque en el estado también hay eh, interés no por la por la literatura vasca y, y contemporánea y sí seguramente pues ese iremos a Barcelona, probablemente a Madrid, iremos viendo un poco lo que lo que surge, lo que sale y lo que hasta donde tengamos, hasta donde tengamos fuerzas. Pero en este caso yo creo que cuando se escribe una, una obra, sea de ficción o sea un ensayo, pero en este caso una, una novela, escuchar lo que lo que te quieren contar las demás personas y sobre todo presentarla de alguna manera al mundo, es, eh, forma parte ¿no? del, del proceso de, de la novela, porque como dijo el otro día un amigo que, que intervino al final, una vez que está escrita pues la obra, la novela, tiene un recorrido y cada, cada persona que la, que la lee eh, tiene una, unas sensaciones, unas, unas emociones y se queda con algunos elementos que luego a veces pues, eh, al autor le sorprenden ¿no? cuando, cuando te los comentan en privado o en público y se han fijado en algunas cosas o han hecho una serie de deducciones que igual tú no habías hecho y que mm. y que te, parecen, que te parecen interesantes, ¿no? A mí por eso sí que me gusta intercambiar impresiones en, en los encuentros y en las presentaciones. Pues eh, Aneca Larrea, te agradecemos mucho eh, que hayas atendido la llamada de Suelta la olla y bueno, y que la, esperemos que pues que las lectoras y lectores se eh, disfruten con esta novela, Una caída titánica, y que hayas disfrutado tú también mucho escribiéndola y que disfrutes eh, en el futuro escribiendo muchas más. O sea, no, pues descargas con su ahí, de charrem. Vale, el arte, el arte va ahí.